I'm big in representing all over world Walk together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 I get paper and fry them. And by sat them, It's like me don't know me dat them But no fees so me spand my money Me work to hard feet like it and dash them And like time me no safe Gone all the days When me could have a thing stash Me lose me go to track one day so now go back there. Me have try something else Get me pay me pray for jobless it All kind of way me try stretch it Me try pick three but me never yet it All of that to me have lift And I don't want break it now One no, of my friends tell me for tripod now but this me n'anda am baixa a son programa mes de guerreres de canvi el programa d'avui um, té una mirada especial als, um, a la comunicació alternativa i la, al dret de la informació en llocs específics um, de Llatinoamèrica i tant de bo en un futur um, farem més programes d'aquests perquè ens interessa molt el tema dels de, uh, medis de comunicació el tema de com en diferents llocs del món um, s'està lluitant en contra del monopoli dels medis i com de, en definitiva pues, um, intentem des de diferents llocs, tant de, des de moviments socials com moviments populars, lluitar eh, pues, en contra de lo que seria una única verdad i a favor de la pluralitat. <totipos> Por visibilidad esquivan como quien intenta evadirse de su propio interior estás sí. cada golpe adquieres el valor reacciona No hay hechos ni respuestas si no hay una acción Gasearán tu imaginación, tu arte El presente te lo quitan y han matado tu futuro No eres nadie para ellos si se agota el tiempo Pasas como es para todo el pasamento Y si no gusto pues molesto, sobra el resto de tantas voces unidas por una sola causa la libertad prohibida censores, no sois dignos ni de la mitad nos defendemos, no creáis que pedimos piedad partidos de inconsciencia castiga la insolencia y tenemos las mejores, más más fuerzas existen censores, no sois dignos ni de la mitad, nos defendemos no creáis que pedimos piedad partidos de inconsciencia castiga la insolencia y tenemos No Esta morada especial dedicación a Juventudes Popular y su farlopa, cuando está mis tropa roja no, ¿eh? es mi sangre vuelve a brotar, ¡hasta en mi edad! ¡Son las cosas! Porque el dolor no lo causa el recuerdo El dolor lo causa el en un valle sembrado de cuerdos Pero cuando cuando lo merma el loco saca su flema Y si piensas tío? como él a la cazuela como esquema Juventud religiosa, con herencia fascista Que no crean política, cuando siendo lucho por lo mío me lo quitan Castiva idea de pensar que la gente es buena Yo con mi causa, tú sigue con tus coches y tus tetas Bé, bueno, el programa d'avui seguim presentant o posant la maqueta de causa. Ja vam posar la setmana passada un par de cançons. Avui també posarem un par de cançons de la maqueta de causa. Mm, lo que volia dir un poc de causa, pues, ja ho vaig dir la setmana passada, vaig, dir, va, vaig presentar un poc el grup, però vos volia recordar que podeu trobar uh, sa maqueta, la maqueta, comprar-la per 5 euros, a la pàgina web de Facebook, Causa, amb K, i van destinats a treure més música i a la Protectora d'Animals, eh, la llar de l'animal, eh, que també el Facebook es diu la llar de l'animal. I bueno, mmm, pues avui presentarem el primer que se sent de Causa, es diu censores. Després eh, sentarem, sentirem una entrevista a una companya periodista eh, i la seva opinió sobre la llei de mitjans, que s'està introduint a la República Argentina. Després eh, sentirem la cançó de Causa, Libertat, um, i seguirem amb l'entrevista. Um, tindrem un par d'exemples d'indígenes de, de que estan treballant a Bolívia per als metges de comunicació eh, alternatius amb, amb poder eh, popular indígena, que eh, en concret és el testimoni d'una companya indígena que es diu Marcelina Cárdenas aquest vídeo que, o àudio ho podeu sentir a Youtube, posau Marcelina Cárdenas i surt i després um, sentirem una, cançó, una altra cançó de causa que es diu Valora I, i la veritat és que bueno cada cançó de causa és millor que la darrera per això la maqueta és, hem de comprar la maqueta perquè així la tenim a casa i podem sentir-la les vegades que vulguem Um, després sentirem una entrevista amb uh, Ivan Sanginés, una entrevista que també hem, hem tret de Youtube, que és uh, Ivan San Sanginés és director del Centre d'Estudis de Mitjans de Comunicació uh, per als Pobles Indígenes a Bolívia, i bueno, ell, ell és fill, fill d'un un, dels primers, o si no és el primer cineasta de cinema indigenista a Bolívia, um, que es diu Jorge Sanginés. Bueno, Ivan el que fa és un poc explicar el que, que fa el seu centre d'estudis i audiovisuals, que es dius SEFREC. Bé, seguirem amb l'opinió de Flor i el company, el company Nico, que és un col·laborador ja habitual del programa sobre la llei de mitjança argentina. I tota la música que escoltarem ja ha dit que és de causa, però també hi ha un poc de jazz avui eh, fent un, pues, un programa pues, ací d'hoó a, a un, un dels músics més, més importants de l'escenografia del jazz del cigle del segle passat, del segle passat perdó, eh, que es diu Dave Brubeck i que ha tingut també moltíssimes... aquesta setmana, doncs, aquestes dues darreres setmanes doncs, li han fet molt de programes especials eh, en el seu honor perquè es va morir el 5 de desembre i, bueno, i amb això vos deixarem fins la setmana que ve una, una abraçada des d'aquí de, de Camp Dentown de Londres eh, per totes les companyes Flor, eh, vivo en Londres hace cuatro años y un poco más. Eh, en Argentina estudié y me gradué de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Eh, trabajé como periodista, como archivista histórica en el Archivo de la Ciudad de Buenos Aires eh, y dando clases también en la universidad. y bueno, uh -huh. eh, hablando de la ley de medios el, el tema básicamente es que hasta hace tres años en argentina tuvimos teníamos todavía una ley de medios que venía de la dictadura digamos, la, la última dictadura militar que terminó en el 83 eh, 76 83 y este bueno llena de, de, de, de digamos de, de problemas de, de irregularidades y eh, uh -huh. desconectar totalmente de la realidad era muy difícil todavía hay problemas pero este el tema de las licencias por ejemplo para las radios había muchas radios uh -huh. eh, piratas porque uh -huh. justamente era terriblemente difícil conseguir una licencia estaba uh -huh. abierto no estaba abierto la la, la licitación uh -huh. no estaban abiertas no se llamaba licitación para para, para otorgar frecuencias y eh, es cierto que o a sea, una hora con una nueva ley el, este, el, el espectro radioeléctrico es limitado entonces realmente es caótico en este momento está entre las cosas que todavía hay que hacer el tema de limpiar un poco el espectro porque realmente es como es, es un caos uh -huh. y bueno y eso va a ser un poco, espectro, Y bueno eso va a ser un poco digamos doloroso en términos de que va a haber que elegir cuáles qué radios quedan también porque ahora es, es, es terriblemente caótico, es una tras, al lado de la otra, se cruzan, se interfieren, eh, justamente porque como no había regulación, crecieron un montón, digamos... este O sea, que como que no hay suficiente espacio. No, el, no hay suficiente espacio, porque el espacio es limitado, el aire, digamos el éter, es limitado. Entonces, este como no había un proceso de regulación, eh, y crecieron así como, digamos... Este, bueno, al margen digamos de lo legal, este, bueno, crecieron así, se reprodujeron, reprodujeron este infinitamente y y bueno, esta ley también tiene eh, esa tarea que, que es de las menos gratas, seguramente, es el tema de regular el, el espectro. Claro. Pero bueno, el realmente lo el, eh, una de las de las peores cosas que, que tuvo la ley de la ley de la dictadura también los las enmiendas que se le fueron haciendo ¿no? porque tuvo muchas modificaciones este y, y, durante el periodo de democracia sin realmente revisar a fondo lo que era el espíritu de la ley entonces se fueron haciendo modificaciones en base a negociados más que nada políticos como eh, lo que hizo menem y eh, eh, habilitó digamos de dio de baja un, uno de un, una, uno de los artículos de la ley que prohibía eh, el tema de los de los monopolios básicamente ¿no? en la concentración de medios entonces este bueno permitió que los diarios pudieran comprar eh, canales de televisión ese es el origen o el origen digamos uno de los pasos importantes en la construcción del multimedio del, del monopolio más importante argentina ahora que es que es clarín y que es la el principal digamos opositor a la nueva ley de medios que se, que se aprobó en, hace tres años después de tres años de discusión entre académicos este, la comunidad organizaciones este, que tienen que ver con la comunicación Eh, pueblos originarios digamos en todo el país se discutió durante tres años lo que fueron las bases dos años perdón <risa> lo que fueron las bases eh, de, de la ley de medios después uh -huh. eh, y el principal oponente de, de todo eso es este bueno este el, el grupo clarín eh, que también estaban esas eh, conversaciones no para nada no, no, no nada. quería entrar no no no no para nada Pero, eh, digamos, y de hecho lo, lo, digamos, lo que principalmente le molesta a este grupo es eh, una, una cláusula que es la de un artículo, que es, creo que es el 161, que es el de desinversión. Porque, digamos, la idea, es, según lo dice el, el titular del, del organismo que regula la aplicación de la ley, eh, Martín Sabatella, y eh, el, el, el espíritu de la ley es que no que no haya más este, empresas de medios grandes sino que haya digamos pequeños, medianos y grandes pero que no haya gigantes que es lo que pasa ahora porque clarín tiene más de casi casi 300 licencias en todo el país eh, de solamente hablamos de medios audiovisuales porque después tiene un montón de diarios y revistas este y además fue construyendo ese imperio a partir de que de que menem este, derogó ese artículo de la ley de la, de, la, de la ley vieja digamos de la dictadura y que le permitió comprar canales de televisión fue lo fue construyendo a partir de el sistema de cable en todo el país uh -huh. y lo que hacía era eh, fundir digamos eh, iba con, además digamos todo esto tiene que ver también con otro gran negocio que es el tema de la televisación del fútbol en Argentina. Uh -huh. Porque lo que hacía Clarín como digamos dueño del, del sistema de cable que tenía la, los derechos sobre la televisación del fútbol uh -huh. era llegar a una ciudad o a un pueblo o lo que sea y este darle el fútbol, por ejemplo, tenías, no sé, dos sistemas de, de cable o de televisión lo que sea. Uh -huh. Le daba eh, la televisación del fútbol a uno Entonces todos los, los, los este, eh, usuarios se iban con ese. Claro. Sí. Mm. Y una vez que que seguramente pues por... compraba el otro que se había fundido. Sí, vos tenías un sistema A y un sistema B. ¿Sí? De, de, de cable en una ciudad. Lo que hacía Clarín era el, el grupo, ¿no? Le daba en eh, la televisación del fútbol al, al a la. Entonces toda la gente se pasaba al a la porque quería ver el fútbol. Entonces el B se fundía. Tarín no. compraba al B y después lo que hacía obviamente era sacarle el fútbol al otro y este y así fundía los dos y se quedaba con todos los sistemas de cable, los canales de televisión de todo este de todas las ciudades del país, ¿sí? básicamente. Yo el televisor de fondo en medio de un salón me opongo a tanta crueldad gratuita, ¿hacia dónde irá? Este pobre mundo hipócrita medio está llorando, otro medio evita maldita depresión, conflictos emocionales, humanos, caníbales, masagrando animales, vendimos nuestros principios a cambio de ser inmortales. Y es que pienso en el futuro y me desanimo Los problemas de allá afuera me dejan bajo mínimos Siento si a ti nota te acepta el dolor ajeno Si no puedes entender unos ojos que tienen miedo Sentimos igual aunque razonemos diferentes Sin distinción de ni sexo o especie Amor universal que el dinero pervierte Antes personas, ahora solo gente Dales libertad, dejanles votar Elijan cada cuatro años que les va a robar Discurso electoral me produce náuseas En las urnas no depositaré mi confianza. Dales libertad, déjales votar. que Elijan cada cuatro años y les va a robar. El discurso electoral que me produce en ansias. No en las urnas mi confianza. Bombas caen a kilómetros de mil. La fe la humanidad hace tiempo la perdí. Siempre paga a los sinceros y se salva a los que pecan. Se extinguen a nueva especie, otro río se seca. Niños y niñas que no pierden la sonrisa. Aunque sus derechos les hayan sido al poder estos asuntos no les corren prisa, naciones unidas, solo un invento del a pesar de tanta desolación, veo esperanza, la palabra, Liberación. en piel estatuada, y es que las personas con las que camino, hacen que sonrían, soplo de aire fresco, siento vértigo, al caminar, me aprieto el cinturón, y pienso parada, en no, enebro ilusiones, y sigo cantando, y sigo soñando, y sigo Libertad, dejadles votar Elijan cada cuatro años que les va a robar Discurso electoral que me produce nausea En las urnas No requisitaré mi confianza Libertad, dejadles votar Elijan cada cuatro años que les va a robar Discurso electoral que me produce nausea En las urnas No requisitaré mi confianza Otro, otro hito importante dentro de este crecimiento exponencial de el grupo o sea, de, de, de clarín devenido en grupo monopólico es mm -hmm. el tema de durante la dictadura eh, cuando él um, tres diarios de, en argentina consiguen este la consiguen es as, apropiarse de la empresa que producía el papel para diarios la mm -hmm. eh y bueno, no existe en ningún otro lugar del mundo que la empresa que produce papel para diarios eh, esté en manos de diarios, de, de, de dueño de diarios, ¿no? Eso también pasó en Argentina en un en un pase de manos bastante oscuro con este con amenazas, con secuestros, con un avión que se cae mm. con una cosa bastante mafiosa también, mm -hmm. en ese sentido. Mm -hmm. Pero bueno, eso es otra historia bueno la cuestión es que está esta nueva ley mm. eh, que ha sido realmente consensuada discutida este bueno producto así mm. de, de, de una política de inclusión también de democratización de la palabra mm. eh, está todavía digamos en, está en plena vigencia pero eh, todavía se está luchando en eh, luchando entre comillas este en términos y sí, políticos uh -huh. eh, judiciales también porque ahora está en, lo que lo que pasó es que está interviniendo la justicia eh, porque el grupo este clarín inter eh, interpuso un, uh -huh. una cautelar uh -huh. eh, entonces lo que hace es como la justicia lo que resolvió es que no se aplique este artículo de desinversión por el cual tendría el Grupo Clarín que deshacerse, o sea, vender eh, 250 <risa> licencias ¿no? de, de cable y quedarse no más que con 24, creo que es el máximo. O sea, que no, ¿es retroactivo? O sea, lo, ¿no es desde que comienza la licencia? No, no, no, no, es, es para, digamos, para todo el sistema de servicios audiovisuales la República Argentina, como está ahora, ¿no? Eh, bueno, lo que pasa es que hay un, toda una lucha de, de, digamos, de poder judicial, de, de cautelares de amparos, de, eh, de chicanas, digamos, sí, judiciales, sí. Mm. por lo cual no se puede todavía aplicar plenamente la ley. Ya, ya. ¿Y cuándo se aprobó? Ahora un, hace, un año, hace, ¿no? tres años. hace tres años hace, y, todavía y, no hace y todavía no se puede aplicar ese artículo en específico, pero me imagino que otros sí se están sí, aplicando. Sí, ¿no? vale, vale. sí. Ya, bueno, es el más es. importante, no solamente creo, creo eh, nos porque tiene que ver con la configuración del poder en Argentina también, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Porque tiene que ver con, con, sí, con el derecho a la información, eh, porque realmente... Eh, al estar este grupo eh, viendo sus intereses tan tocados tan afectados eh, obviamente que todo lo que sale de este, de este sistema de medios mm. es, digamos basura en contra mm. del gobierno claro. entonces realmente la gente no puede tener un acceso digamos, lo que tiene es acceso mm. a este a, a la especulación política digamos, al, al chicaneo mm. a mm. a a a la operación uh -huh. a, a operaciones políticas, uh -huh. pero no tiene acceso a la información uh -huh. Uh -huh. entonces creo que, que digamos es uno pero es, creo que es, creo que es el digamos, por algo también es el que no se aplica uh -huh. eh, y el que ha llevado tanto problema <coughs> tan, uh -huh. ha implicado tantos problemas. Eh, pero sí, bueno, el resto de, el resto de la ley tiene que ver con la inclusión de, por ejemplo, los, los pueblos originarios ahora se, se inaugura un canal, el primer canal eh, de pueblos originarios en Mariloche, en el sur el televisivo sí, claro, televisivo También hay, hay cosas... Ay, no es que está todo perfecto ahora, uh -huh. ¿no? este El tema de la aplicación de la ley todavía sigue... Digamos, más allá del artículo este... Eh, sigue siendo algo que hay que ir ajustando, por ejemplo. Uh -huh. Hace poco habían... Este... Bueno, habían criticado desde... <coughs> desde, desde, desde las radios comunitarias... El precio de las, de los pliegos de las licitaciones, uh -huh. por ejemplo. Que eran como, no sé si en mil pesos... Uh -huh. Y qué radio comunitaria va a tener esa cantidad de plata... Este, para licitar entonces bueno había hay que hacer como ajustes y modificaciones el tema es que el espíritu de la ley eh, es realmente democrático y después sobre sobre la marcha habrá que ir ajustando y corrigiendo cosas claro pero pero bueno se va se va haciendo no uh -huh. bueno, sí. el tema de la producción nacional los, los productos uh -huh. propios digamos hay un cupo ahora que cumplir con producción nacional uh -huh. eh, que antes no existía que antes no existía eh, con, con música Eh, nacional también en las radios eh, el otro tema que, que todavía falta pero que realmente eh, es, se está haciendo algo y es importante es el tema de la de la de calificar a las personas que van a llevar adelante un, un medio no sea una radio o un canal eh, habíamos ha habido capacitaciones Eh, donde van directores, actores, este, técnicos, a instruir a toda a una comunidad, digamos. Eh, porque el tema de la... o sea, una cosa es eh, que estén habilitados a emitir, ¿no? Y otra cosa es que estén capacitados para producir contenido claro. de calidad. Sí. Entonces, eh, bueno, pero se está haciendo hincapié en eso, digamos. Es algo que, que va a llevar tiempo. Claro. Eh, digamos, hay, hay millones de cosas para perfeccionar, claro, para sí, mejorar sí. sí, sí. Pero... Claro que una radio popular no tiene por qué ser una buena radio, ¿no? O sea, una buena radio en sentido de que pues que tenga sus... Pues eso, técnicamente, que la, el audio, etcétera O que igualmente las cosas que se escuchan pues no sean tan buenas, musicalmente, porque no están bien grabadas, ¿no? Porque, sí, no, sí, por sí. sí. De, sí. De lo que digan. Sí. Eso es muy importante. En Colombia también Eh, pasa lo mismo O sea, mucha gente que trabaja en medios audiovisuales profesionales se van a se van por, uh -huh. por a visitar a las organizaciones indígenas y de desplazados, etcétera, que ellos sí que también utilizan mucho las radios comunitarias, que no tienen acceso a la, a la edición formal, obviamente, porque uh -huh. no les, les cobran muy caro. Eso hay un boicot, hay un boicot de la radio, digamos, de la hay televisión colombiana a, a cualquier tipo de expresión de comunicación popular. De esta gente va pues voluntariamente a hacer pues esos eso, cursos de capacitación así cañeritos. Uh -huh. Y a veces yo que sé, ves cosas increíbles, es gente que ha, se ha apoderado de los medios, sabe que con eso uh -huh. pueden crear más luchas, ¿no? Y ahora bueno, esta gente, por ejemplo, Colombia, hay muchísimos ejemplos Y luego también en, en no sé seguro que conoces a hace fre el centro de estudios indígenas creo de bolivia pues en bolivia también yo no sé cómo será en bolivia ahora lo de la ley de medios me imagino que también estarán con eso ¿no? seguramente pero en bolivia también es un hay un auge de eso de, de ir a capacitar no periodistas profesionales ir a capacitar y dar los medios y y ¿no? y los indígenas y buenas comunidades están, pues eso, tomando la, la palabra. Para nosotros este instrumento, las cámaras, el video, la nueva tecnología que estamos apropiándonos, que no es nuestro, ¿no? Pero es muy útil para nosotros a uh, concientizar para educar para reflexionar más que todo para fortalecer nuestra identidad cultural entonces nos ayuda mucho es muy costoso para nosotros uh, acceder a estas nuevas tecnologías pero también es muy beneficioso no el aprendizaje el uso lo que hacemos entonces Por eso muchas mujeres, tanto jóvenes, hacemos esfuerzo para aprender o para manejar, también para utilizar. Por ejemplo, es difícil para nosotros oh, tener la cámara, tener las islas editoras, pero tampoco no es imposible, pero oh, tenemos una institución que nos presta todo el, los equipos necesarios para hacer y gracias a esa institución nosotros hacemos muchos trabajos para nuestras comunidades, para nuestras organizaciones en sí para fortalecer lo que tenemos conformado con las organizaciones, con las instituciones, con los comunicadores, un plan estratégico comunicacional uh, indígena originario que estamos llevando adelante ...eso en Bolivia... ...es muy importante... ...esta oportunidad... ...de participar en este evento sobre la discusión... ...sobre el acceso a nuevas tecnologías... ...porque estoy participando primera vez... ...también tocar su participación al acceso a las tecnologías de la mujer... ...no solamente de las mujeres de, de área urbana... ...también hablar sobre la mujer indígena... ...que es más excluido y discriminada doblemente... ¿no? ...entonces para mí es importante también... ...tenía muchos problemas en manejo de internet... para ...pasé el taller de información en internet... Entonces he podido perfeccionar ahora ese de dificultades que tenía, esos problemas que me pasaba, creo que ahora se terminó eso, ¿no? no esto estuve en Bolivia discutiendo, analizando, pero nunca no me vino cuando tenía dificultades y limitaciones a esto, pero nunca no tenía esa idea para reclamar al Estado, para decir que diga, uh, por ejemplo, en un artículo o en un inciso que tenga derecho también de las mujeres, tanto de los pueblos indígenas a la información, pero ahora estoy con ganas, así volviendo, para plantear en nuestra propuesta que estamos elaborando los pueblos indígenas para que se ha tomado en cuenta dentro de la Asamblea Constituyente. Bueno los medios de comunicación indígena tanto radio o, o internet o vídeos ha importado un papel ha jugado un papel importante ¿no? Por ejemplo los vídeos siempre ayuda a reflexionar, a fortalecer a, por ejemplo siempre andamos perdidos ya en estos últimos los jóvenes, Por ejemplo, en la pérdida de identidad por la influencia de otros medios de comunicación. Entonces, también por la educación, por la religión. Muchos jóvenes, mujeres y varones hemos perdido nuestra identidad. Por eso creo que estábamos inclinados solamente a los gobernantes o a los que gobernaban un sector, entonces que eran... ...más dominantes o excluyentes, ¿no? Pero sin saber quiénes somos, a dónde vamos, entonces estábamos ahí volados en el aire, entonces no podíamos decidirnos, no teníamos esa posición firme, esa conciencia... Entonces ha permitido tomar la conciencia, ha permitido los medios a reflexionar, a fortalecer los movimientos indígenas y sociales. Entonces eso ha jugado un papel muy importante también en registrar toda la violencia que ha pasado con los indígenas en octubre de 2003, en 2012 entonces hubo mucho impacto Masacre, mucho violencia a los indígenas, a las mujeres, a los niños. Entonces todo eso tenemos archivado, ¿no? porque jamás no nos dejaron los demás medios, que son parte de los empresarios privados, nunca nos mostraron eso. Pero ahora hemos tenido esa oportunidad de manejar y registrar e informar la verdad sin manipular patun entonces no gancha pues si kunis oportunidad Muchas gracias a todos los organizadores y representantes de noho por la oportunidad que me han dado también por lo que han tenido estas iniciativas de estos, para crear estos espacios de discusión sobre temática de eh, nuevas tecnologías. Muchas gracias. Muchas gracias. Que sigan adelante. Me queda claro que la vida pasa, pasa la vida, pasa la gente y se les saluda, no No cabe duda, es evidente, pasan los días, los meses, los años y que, que sufre más daño, el cuerpo, la mente, el tiempo, lo matas, lo vives, disfruta el momento, nadie te persigue con calma. El mundo finge ser libre mientras se retuerce por dentro intentando aceptar que no tiene recurso para soportar el abuso confuso sistema. Yo no lo trago, por más que me queje más pago. Maldito dinero no quiero pero mereces pero todo sería más fácil. tal vez no tan sincero. Todos sabemos cuál es el problema de la pasta. No basta, nunca basta, nunca es suficiente, siempre quieres más. ¿Hasta dónde vas a llegar? Y llegarás el día en el que ya no te despiertes más, nunca más Y dime que te llevarás, que te llevarás, dime que te llevarás Dale a tu hijo más comodidad aún Inchalapetes pero no le enseñes a pescar Prívale de la educación y la cultura Dale más televisión, censura la lectura Ponle más megas a su infancia, dile que la vida es una farsa Que no vale la pena ya luchar por nada Que no levante el vuelo, que se quede en el suelo Que olvide su dignidad, venga Pero que estamos haciendo, despierta No hemos nacido para esto, tanto protocolo Que ya no controlo ni mi aire, no Pero yo sé dónde está Pero yo sé dónde está mm, Pero yo sé dónde está La solución pero no, no, no. quiero seguir soportándolo Bueno, un saludo especial a todos los hermanos, compañeros, compañeras indígenas de las naciones aquí, ¿no? Originarias del Ecuador. Bueno, yo soy Iván Sanginés, soy director del Centro de Formación y Realización Sismatográfica CFREC. cuando es una entidad, una asociación creada hace 20 años, un poquito más, vamos a 21 años, este mes de abril, que eh, pues trabaja ya desde su inicio en lo que es eh, la apertura de espacios de pues acceso y utilización estratégica de la comunicación para pues los fines eh, de diferentes sectores sociales, sobre todo de los pueblos indígenas. En el caso de Bolivia ya trabajamos más de 15 años en un convenio con las Confederaciones Nacionales Indígenas Campesinas en lo que es el Plan Nacional de Comunicación Indígena originario y eh, últimamente se está transformando en el Sistema Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas Originarios y eh, Campesinos Interculturales de, de Bolivia. Bueno, eh, la, el cine eh, en Bolivia, pues eh, hay dos, eh, dos tendencias en el cine ahorita actual Uno es un cine que intenta pues reflejar todo lo que es lo propio, ¿no? Que en Bolivia, pues como en el caso de Ecuador y la mayoría indígena eh, originaria en la población, ¿no es cierto? O sea, tanto en la, el altiplano, en los valles, en la Amazonía, que que es indígena. Por un lado ha sido reflejada en, en, en ese cine, a partir del cine, por ejemplo, y lo que ha hecho Jorge San Ginés, el grupo Camão... Eh, y que también nosotros trabajamos desde hace muchos años, hace 15 años en la creación de una imagen o de, un, de un imaginario propio desde los pueblos indígenas desde sus como visiones, puntos de vista de sus necesidades, de pronto de su imaginación, de su creatividad también está el cine pues que imita al cine pronto más eh, occidental más comercial eh, entonces también se hace mucho cine últimamente, pero que trata de las temanáticas de pronto, es una visión un poco de limitación del cine tradicional ¿no? que no conoce eh, que en el último tiempo como Bolivia está viviendo un proceso histórico importante de cambio, transformación de pronto entonces también empieza a aparecer la imagen indígena obligatoriamente incluso inclusión ese cine que era como un poquito el, el, el cine que es el oficial digamos, porque el cine alternativo, el cine indígena el, el, la televisión indígena y todo lo que hacen los indígenas generalmente siempre se ha, se ha visto como algo eh, de menor categoría, ¿no? Es como que pese a lo sí, que los indígenas hacen o que intentan hacer, pero nunca se compara de pronto con ese otro cine que intenta de pronto imitar al cine. Eh, podemos mencionar eh, algunas eh, producciones del cine boliviano eh, últimamente pues eh, los hijos del último jardín es una producción boliviana de Jorge Sanjinés, es la última película que hizo hace unos años atrás que eh, ya comenzaba a, a reflejar de pronto el momento histórico que está viviendo Bolivia ¿no? Esa, ese momento también ha sido un momento muy complejo con un momento de enfrentamiento fuerte entre pues las mentalidades de la sociedad que no quiere de eh, pronto aceptar que existe otras posibilidades de pensar el mundo como pueden venir de los pueblos indígenas Entonces, esa película después hay otro películ como La Llamita, ¿qué mató a la Llamita Blanca? Son películas también más recientes que en todo caso son un poco parodias de lo indígena, ¿no? Siempre se ha usado un poco lo indígena como para un poco hacer la burla o ser para la parodia en cuanto a, a bueno, al mestizaje, a, bueno, todo este todo eso que de pronto es parte también de nuestra forma de ser como como país. ¿eh? o como regiones de América Latina, que somos una región diversa, con, con multiplicidad, con diversidad muy, muy importante. La, el proceso de Bolivia eh, comenzó hace cerca de 15 años como una necesidad de mirar internamente eh, lo que es la identidad, lo que es la cultura propia, lo que eran desafíos que se podía enfrentar y también enfrentar una manera de diálogo eh, entre culturas, entre organizaciones, entre regiones, pero poco a poco esa mirada interna que era importante porque porque un pueblo que no puede mirarse, que no puede identificarse, que no puede consolidar como como pueblo dentro de sus valores, dentro de sus principios, difícilmente de pronto puede organizarse, o puede proponer cosas, o puede avanzar, o puede luchar, o puede marchar y lograr transformaciones, entonces eh, Eso fue el principio y ya poco a poco esa mirada interna ha sido una mirada también hacia la sociedad una, una mirada de la interculturalidad del diálogo del respeto del diálogo pues también que, que es importante en estas, en estas sociedades para poder realmente entender lo que es, es cada cultura y también incluida la cultura de pronto de la ciudad pero no es esa cultura encima de los demás sino una cultura más dentro de un panorama el cual también hay que reconocer. Yo creo que es muy importante la iniciativa ¿no? que está liderizando la CONAE para desarrollar el décimo Festival Internacional de Cine y Video de los Pueblos Indígenas en Ecuador en este año 2010 en el mes de octubre y una serie de actividades que se están planificando previamente pues eh, como un proceso importante también para la comunicación indígena y eh, no solo para el Ecuador, sino también para la América Latina, para todo el continente de Bellala, eh, y también junto a CLACP y la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de Pueblos Indígenas. Entonces, este, eran de ascendencia porque no existen espacios eh, como estos festivales donde no solamente se trata de ver un, una película o se trata de comentar una película, sino se trata de construir procesos de comunicación. De... Oh, sí. Invitaría ¿no? a todas las organizaciones, a todos los equipos, colectivos de comunicadores comunicadoras en general más allá incluso de la comunicación a poder realmente acompañar y participar activamente del proceso del, del décimo festival internacional del cine y vídeo por los indígenas porque eh, pues creo que no solo se juega el tema del cine el tema de la comunicación sino se juega también una reflexión una mirada propia de los eh, importantes desafíos que tenemos en el continente Eh, pues también en el Ecuador eh, es importante lo que va sucediendo en este país, a partir, digamos, de esa lucha constante, esa movilización constante, que incluso a veces tiene que enfrentarse pues a, a grandes poderes, ¿no? que, que incluso a veces nos, nos, eh, nos impiden avanzar esos retos que también tenemos en otros países, como Bolivia... Eh, que si bien hemos avanzado en ciertos espacios, también requerimos problemizar esos procesos, eh, porque eh, hablamos de que debemos ir hacia la descolonización, ¿no? debemos ir a avanzar hacia una mirada propia. En esa sociedad no tenemos que romper los parámetros en los cuales esos paradigmas de esta sociedad se han construido y volver, de repente, recuperar valores, principios, Y eh, para eso el cine y la comunicación es fundamental, ¿no? Sin cine y sin comunicación no hay transformación, no hay comunicación, no hay posibilidad de avanzar realmente desde la conciencia, desde la mente, es porque eso nos permite mucha mucho esa comunicación directa, esa posibilidad de diálogo y de la construcción conjunta y colectiva, ¿no?, que requerimos, entonces, eh, acompañar, participar, aportar en este proceso que llevará, ¿no?, al desarrollo de este Décimo Festival en Ecuador. Eh, leí que el otro día a un foro, no, ¿cómo se llama? foro, foro alternativo en, uh, a una cumbre de MERCOSUR, ni me, ni me acuerdo. Este, y son movimientos populares, etcétera, que se juntan. Y en la declaración que sacaron al final, eh, recomendaban que la ley, apoyaron la ley de medios argentina y ahí recomendaban que todos los países de la región hicieran lo mismo. Y mm. en Brasil se habló de eso. Y la prensa corporativa brasileña utilizó eh, las cosas que dice la prensa corporativa argentina para decir, ah, quieren imponernos una ley de... ¿cómo lo llamaban? Mordaza. Ley mordaza, como en Argentina, una, esas cosas como de censura, de control, que no es. E igual en Ecuador, en Ecuador hay una ley que hace un rato que está en camino. Eh, surgió ahora con el tema de Julian Assange porque acá en la prensa británica, donde se habla solamente se habla de América Latina para decir para poner un par de caricaturas para que quede esa imagen y después no se habla nada en general. Eh, eh, dijeron, ah, bueno, este... <coughs> ¿cómo se llama? Rafael Correa se hace el defensor de la libertad de expresión, pero en su país ha tenido problemas con la prensa, como que es censura. Pero es más complejo que eso y es más interesante que eso y, y tiene que ver con... Eh, unas voces democráticas, eh, elegidas, representativas, eh, el derecho de que ellos se expresan eh, uh -huh. y, y del, del control de unos pocos eh, que monopolizan ellos. Uh -huh. Bueno, hay, hay cosas parecidas en otros países. Esto que estaba comentando eh, él Inglaterra, también... Inglaterra, perdón, sí. Uh -huh. Inglaterra, ahora eh, el, ministro, el, el director de... ¿cómo El jefe de la posición oficial, que no es muy opositor, Eh, sí ha tomado más o menos una posición a, a favor de que se regule la prensa de alguna forma en Inglaterra y eh, que se mm, despedace el imperio de Rupert Murdoch, eh, lo que no está mal. Hay años que hay un debate, acá yo, yo estuve en un debate del año pasado eh, o este año, de activistas a favor de la libertad de bah, libertad y pluralidad, que es otro tema acá en, en Argentina. Sí. Eh, Sí, acá. La pluralidad Sí, que, que, que haya más que una sola voz corporativa que domine ¿Qué? la prensa que uno pueda escuchar otras opiniones claro. que es la única opinión que es lo que uno encuentra en mucha prensa en muchos países uh -huh. Bueno, entonces hay todo tipo de debate acá en Inglaterra y me sorprendió porque prácticamente todo lo, lo que hablaban de que la libertad de prensa no es solo libertad del gobierno pero también libertad de las corporaciones todas esas cosas son las mismas que están en, están en el debate en Argentina Y después hablé con unos activistas y no había escuchado nada de la ley de prensa argentina que te dice algo sobre la prensa inglesa, en ese caso también. Mm. Y cómo las corporaciones mediáticas también se apoyan entre sí, mm. como en, en, en las Américas hay la Sociedad Interamericana de Prensa, mm -hmm. que supuestamente representa se hace, hace que represente a la prensa como mm -hmm. si fueran los periodistas, mm -hmm. pero de hecho son, son directores de las corporaciones que son dueños de la, de la, la prensa que se se juntan y que se uh, quieren hacer Amnesty International, Amnesty International y no lo son. Bueno, esas organizaciones internacionalmente se apoyan y, y hablan mal de esas leyes o hablan poco en este caso porque eh, no va en sus intereses, ¿no? Está interesante en Argentina que hay mucha conciencia de que un diario no es sólo información que cae del cielo sino que puede representar los intereses del dueño, eh, políticos, que que tal o tal titular puede significar tal o tal cosa, uh, tal o tal fin político, que, oh, que, que busque sí. el, el que lo, que lo hace, es, es interesante que haya esa, esa conciencia, acá también faltaría, hay también en otras partes, pero surgió muy públicamente en el debate, es muy democráticamente, muy valioso. Yeah. ¿Me decís tu nombre? Sí, no. mi nombre, Nico, ella me va porque no sé decir en catalán. ¿Tú eres el colaborador uh, oficial? Eh, sí, es una batalla, es, una, es que es una batalla es una, contra los gigantes de la comunicación. Y, pero es una batalla cultural, como decía este Néstor Kirchner también, ¿no? Eh, el, el tema, que, que, que en parte también hay, hay como... hay pequeñas cosas ganadas, ¿no? Porque a partir de la... De, de, digamos, de, de poner sobre el tapete el tema de los medios en Argentina, la concentración, a partir de que se empezó a discutir, este, y después se aprobó la ley, este es, es, se rompió digamos esa, esa creencia en la objetividad, objetividad en, en la noticia como reflejo de la realidad, ¿no? esa, esa cosa especular digamos, de que bueno el diario es, es, es un espejo de, de lo que pasa. ¿no? no solamente transmite, no construye sino que es una cosa transparente por donde pasa la información y eso realmente eh, a nivel social digo en, to en todas las capas uh -huh. es esa ruptura eh, uh -huh. esa, esa ruptura de la creencia en la objetividad atraviesa todas las capas sociales uh -huh. y, y eso realmente es, es fantástico porque esa, eran antes cosas que estaban exclusivas quedaban rezagadas solamente a eh, estudiantes de comunicación ¿Cómo? que claro que uno, uno eh, estudiaba claro, eso, digamos sí. la teo las teorías de la comunicación, la construcción de la noticia pero vos hablabas con alguien en la calle y le decían, no, porque la noticia es una construcción pero ¿cómo? si esto pasó, como que es construcción de qué si es la realidad es ¿no? y eso ya no existe también hay, no, creo que es parte de la ley el tema del polo audiovisual creo que tiene que ver sí. eh, se, digamos, se, se, se creó un, un polo audiovisual que va a ser un, como una usina de contenidos no solamente para como una comisión o qué es un No, es, va a ser como una, una, una parte en una en una isla, en una, va a ser como una ciudad, digamos, una, una gran productora. Como eh, estudios, de tipo Estudios pero y, pero de y, y, sí, y y y en la edición uh -huh. y todo, digamos, como para uh -huh. para crear contenidos, para crear contenido no, sí, para para Argentina, para exportar, para Claro. Este, una no. fábrica de de contenidos audiovisuales. Sí, sí porque esto también nos lleva a Venezuela, en verdad. O sea, Venezuela en el sentido de que desde Venezuela sale la idea de lo de Telesur, se conecta con Argentina, con Brasil y no sé con un par de países más y comienzan a sacar pues eso, pues una una cadena que tiene contenidos de de la historia de América Latina que decís, "Ah, ya por fin tenemos otra visión de lo que ha pasado en América Latina." O por fin alguien nos cuenta otra cosa de lo que está pasando en Venezuela o lo que está pasando en Colombia. Sí, aparte el, el la calidad de los, de los contenidos que en este momento eh, digamos que, que es algo que viene de antes de la ley, el canal el canal Encuentro un canal cultural público en Argentina que tiene un, una calidad impresionante, eh, Encuentro que aparte todo se puede ver este online, se puede descargar, el Conectarte conectarte o conectate, no igual. Creo que es conectarte.gov.ar uh -huh. eh, Podés descargar todos los programas Sí, sí. pero es una página esta eh, Aparte de Canal Encuentro La página de Canal ah, de Encuentro página, sí, sí, Es sí, una ok. página que es un portal de Canal Encuentro Paka, Paka Que es otro... Uh -huh. eh, no sé si está Telesur también O sea, todos todo uh -huh. los, los, los canales Y es, es en realidad es una plataforma... Audiovisual Audiovisual, uh -huh. sí Donde... O sea, es más, es, creo que lo hicieron por una cuestión... Este, técnica, ¿no? de que esto de que sea más fácil, más este ágil, acelerada la descarga y ese tipo de cosas. No uh sabes -huh. la descarga eh, de canal 7, de canal Encuentro, todo todo en una sola página. Oh, el, tema, el tema más que nada son es las 200, edición, más de cable. 260 eh, canales de televisión, o sea, sistemas de locura. Más que canales, pues son sistemas de cable y canales. O a lo el claro en todo el país. Y de hecho, la ley, la ley no habla, no, no no afecta a los gráficos, a los medios gráficos, ¿eh? La ley, o sea, Clarín puede seguir teniendo 100 diarios, 100 revistas si quiere tenerlos. El tema es audiovisual. Y eso, entonces, además de Clarín, ¿qué más uh, tiene porque conociendo a Argentina? Uh -huh. Que, que es hay siempre hay voces críticas o bueno el otro que crítico en la nación que también es dueño del papel eh, digamos que, que esa es otra cosa que se que se empezó a, a revisar a partir de, de los kirchner el tema de cómo se había adquirido papel prensa que es la empresa que porque realmente te, teniendo el poder sobre la materia prima ellos pueden Hacer y deshacer como quieren, porque les venden más caro el papel al que quieren fundir o al que quieren perjudicar este, y, ellos, eh, y ellos lo producen al costo, o sea, ellos lo, lo consumen al costo, ¿no? Eh, ¿Y ese qué diario es? La Nación y Clarima. ¿no? Los, los, dos dos, tienen, los dos son socios, son socios sí, la... y el Estado es un socio minori minoritario. Y se declaró en el congreso que el papel de prensa, el papel para diarios era de público de utilidad pública y se regula en función de eso, uh, tienen que, no sé, me parece que ya están, hay una comisión de varios partidos o algo así, tendré que haber leído pero es que, que, no que, que, que regulan para que no, no, lo, no, no vayan manipulando, lo, lo, lo, ah, antes los pequeños diarios si, si querían tener acceso a precio bueno, precio accesible para el poder imprimir sí. sus diarios tenían que poner tal titular, tal sí. contenido en sus diarios por presión sí. de los que controlaron el papel, por ejemplo. Uh -huh. Y hay pues, pusieron un camino medidas para que no sea más así, para que sea equitativo, no uh -huh. sea un mio precio. Y después bueno, el tema de las críticas, tenía ¿sí? que ver, dijo Correa, dime quién te critica y te y te diré quién eres, no también porque o qué intereses afectas. Porque, eh, obviamente, digamos, al ser el tema de la ley parte de un proyecto de inclusión Mucha gente que no está a favor de la inclusión y que no lo puede confesar, de hecho eh, No lo puede decir públicamente eh, Utilizan cualquier cosa para, para atacar al gobierno Ese es el tema, hay, hay, hay mucho que hacer Y de hecho, ¿no? Pero... eh, digamos, va, el, el, uno de los estandartes de los grupos en que están en contra de la ley de medios Es que va a afectar la libertad de expresión Pero es terriblemente como mienten a la gente, porque realmente este, hay una, una cosa, una propaganda ¿no? como de que el, el gobierno... Este, Clarín va a dejar de existir, de existir, por ejemplo, cuando no afecta a los diarios, o de que eh, el gobierno te va a decir qué tenés que mirar cuando la ley no regula digamos contenidos eh, televisivos, no dice, bueno, eh, tiene que tener esto, este, este, este programa no puede existir más, o... viste. Eh, bueno, co cosas así, ¿no? O sea, como realmente hay una manipulación Tergiversar Ajá. Y todo en, en nombre de la libertad de expresión Y hace dos semanas Clarín denunció penalmente O sea, con, con eh, Su so pena de, de prisión De, de, de, de, de, sí, de, de prisión efectiva sí. A unos periodistas Y a funcionarios Por instigar a la violencia Porque estaban, digamos estaban bueno manifestaban su postura crítica con respecto a clarín y a las maniobras judiciales de clarín para con, con la aplicación de la ley los denunció penalmente en la justicia pero qué pasó bueno finalmente como una hubo una reacción digamos desde de la gente de las periodistas un poco corporativo también en ese claro. sentido, pero este hubo mucho apoyo mucha este salió a la luz que de hecho parecía que ellos querían que no se supigen lo que nos no hiciera público se hizo público hubo reacción y después dieron marcha atrás primero dijeron que los iban a llamar como testigos y después dijeron directamente dejaron caer todos los, los cargos a, a ellos pero digamos, un, un que un medio <ríe> acuse penalmente a periodistas un medio que se desgarra las vestiduras hablando de la libertad de expresión eh, bueno, ahí ya te das cuenta que no el, el chiste que me gusta en el diario página 12 era un montón de cámaras y micrófonos que entrevistan a alguien que dice algo como la libertad de expresión está en peligro y otro que dice yo no soy no comparto esa opinión y, y aquí ¿a ti quién te pregunta nadie te pregunta que, bueno, todo gobierno hay que poder criticarlo, ¿no? O sea, siempre va a haber algo para criticar Y el problema con muchos gobiernos de la, la izquierda, la nueva izquierda latinoamericana es que eh, la prensa suele tomar el lugar, llenar el lugar de la oposición, porque lo, los partidos de derechas no tienen más apoyo porque ya estuvieron al poder mucho tiempo, en forma de dictadura y de gobiernos neoliberales, los pueblos lo conocen y no van a votar por ellos por temas económicos eh, uh -huh. entonces eh, uh -huh. tiene mucho poco, muy poco apoyo aparte de lo económico y, y, y los diarios corporativos se han convertido en la oposición en muchos países, en Brasil, uh -huh. en Argentina, en Ecuador uh -huh. seguro uh -huh. y eh, el problema con eso es que hay gobiernos que como digo siempre habrá algo para criticar pero lo que sale y lo que sale de la boca de muchos mucha gente de derechas venezolanos o o argentinos, son son cosas que no, no son críticas, son tan pobres las cosas que dicen, uno quiere escuchar para ver qué critica, que critica ¿no? porque porque está bueno criticar, pero, pero ah, esta es una loca, el tipo quiere convertir Venezuela en Cuba, quiere convertir Cuba en el Polo Norte, el Polo Norte en el Polo Sur, ¿qué, qué, qué, qué sucede? ¿De, de, de dónde, no, no tiene nada que ver con una crítica bien fundamentada, sí. y aparte no viene de la izquierda, o sea, no es una crítica de... Eh, de el punto de vista de la justicia social o todo eso no. que, que se pueden hacer porque claro, hacen claro. cosas en ese sentido pero y falta un montón y, y pueden hacer las cosas mal y hay cosas que van mal y hay cosas para, pero sí, es sí. difícil encontrarlas para mí uno puede encontrarlas pero sí, es difícil okay. contar así mi mirando fácilmente eh, una, una es difícil encontrar eh, unas críticas serias y yo creo que el tema de la pluralidad en, en, de voces en, en el, el debate en los medios eh, puede permitir eso que haya críticas por ir desde la izquierda, o, o críticas menos eh, basadas en sin intereses económicos. de Gerald Scuff, un caricaturista británico, y el tipo se levanta, se levanta en su casa, en pijama, y agarra el diario que le dejaron eh, en la, en, bueno, en la puerta, y, y piensa, ¿qué, ¿qué es lo que estaré pensando hoy? Y mira el diario el titular dice es una vergüenza y baja el diario con cara de desilusionado y dice es pensa, es una vergüenza